5 de junio, Día del Ambiente. Hoy aprendemos. Artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina... ...consagra el derecho de todas y todos los habitantes de la nación... ...a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano... ...y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes... ...sin comprometer las de las generaciones futuras. En el año 2022... La ONU, las Organizaciones Unidas, de todos los países del mundo, en Asamblea General, declararon el acceso a un medio ambiente limpio y saludable como derecho humano universal. El acceso a un ambiente limpio y saludable es un derecho humano universal. Gracias.